Hola Gisela, ¿cómo estás? bien acá con ganas de conocer un poquito eh, cómo surge esta idea, cómo surge eh, el abrazo, cómo cómo se pensó, cómo se creó esta eh, en primera instancia este proyecto bueno antes que nada primero agradecerte por por este espacio que, que me brindas y en nombre de todos los que estamos atrás de este proyecto ¿no? Uh -huh. para darlo un poco a conocer, ¿cómo empezó? eh Bueno, empieza empieza siendo un sueño, en realidad, ¿no? Eh, yo siempre tuve un sueño desde muy chica, eh, de crear un hogar para niños, aunque no entendía bien de qué se trataba, tenía como ese sueño, ¿no? Y mm -hmm. bueno, después con mi formación y, eh, digamos, el ejercicio de la profesión, eh, estar en contacto con la población vulnerable y saber más de, de cerca de qué se trata, eh, me encontré con colegas y con amigos que tenían el mismo sueño, Y hace un año que dijimos, che, y si empezamos a darle forma a esto, así es que empieza, ¿no? Mm. Eh, no solo por concretar un sueño, sino viendo que es una necesidad eh, social que estamos teniendo. Uh -huh. y pensaba un poco esto, digo, porque uno a veces eh, ve a un lugar como eh, un hogar como algo utópico Ajá. algo eh, positivo hay, un poco de, hay algo de romantización en ese sentido, sí. pero quienes trabajamos con infancias sí. eh, sabemos que hay poco de eso y es un trabajo sí. bastante sí. duro eh, sí. eh, y hay mucho trabajo que, que requiere sí. de, de poner eh, mucho amor, pero también mucho cuerpo eh, entonces digo, también surge de, de conocer muy bien el, el, el territorio y conocer, digo, porque hablabas, ya vengo trabajando con infancias y conozco eh, el, el territorio, ¿no? Eh, ¿Nos podés contar Ajá. un poquito por ahí sobre esas experiencias? Digo, ¿cómo cómo sí. se llega a, a, a... y por qué se piensa en Presidente de Elqui y, y demás? Sí, sí. A ver, eh, yo trabajo hace muchos años en, en un servicio local que es la dirección de Inés de Pilar uh -huh. entonces estoy en contacto con, con los derechos vulnerados de las niñas, de las infancias ¿no? y de las adolescencias entonces ahí eh, entro como en contacto con, con esta realidad que uh -huh. hasta a veces eh, pareciera que, que no existe ¿no? si uno no está sumergido o vive cerca claro. esto eh, en realidad es así eh, los hogares convivenciales como el que estamos creando nosotros trabajan, eh, es decir, los niños que ingresan a un hogar son niños que están atravesados por una medida de abrigo, uh -huh. una medida de abrigo, eh, la rige una ley y es, es regulada por un servicio local. no eh, Cuando digo servicio local, se puede entender como dirección de niñez. Uh -huh. No cualquier niño entra a un hogar. Claro. Es como la última instancia de trabajo y un niño que entra a un hogar es apartado... ...momentáneamente o por un tiempo de su familia hasta que logre revertirse la situación. Y esto uh -huh. es así porque si el niño continúa en ese espacio, su vida está en riesgo, ¿no? Uh -huh. Son niños eh, totalmente vulnerables y vulnerados, ¿no? Eh, situaciones de violencia extrema en, en su casa, eh, situaciones de abuso intrafamiliar situaciones que no porque solamente ocurrió una vez, sino que son sostenidas en el tiempo y no existe un adulto que eh, pueda resguardarlo de esa situación de riesgo. Uh -huh. y... Entonces, eh, nada, eh, digamos, eso es como en general, eh, las situaciones como riesgosas que están expuestos estos niños y estamos en una realidad en la que Hay muchos niños que deberían estar en un hogar y no lo están porque no hay lugar en los hogares que existen, Que no hay vacantes, no hay espacio. Uh -huh. Entonces, eh. por esto es que lo vemos como una necesidad, ¿no? Uh -huh. Digo, eh, en Pilar no hay muchos espacios que se conozcan, digo, por ahí sí más en, en otra localidad y demás tenemos en cuenta, digo, pero... Eh, Lo, lo crean también, digo, desde una necesidad en cuanto a espacio, a forma convivencial. Contame cómo, cómo digo, porque por algo uno si, si ve que no hay una necesidad en ese sentido, no se pone sí. a armar un espacio a pulmón, sí. ¿no? Con el sacrificio uh -huh. que esto implica. Eh, ¿Ustedes cómo ven la, la región en ese sentido? Sí, primero me parece como, por ahí importante aclarar es que el hogar, si bien está ubicado en el partido de Pilar, no es solamente para niños de Pilar. Okay. Porque eh, los niños, como yo explicaba hace un ratito, los niños que ingresan a un hogar están judicializados. Eh, uh -huh. Nosotros, cuando estemos funcionando, tenemos que firmar convenios, se le dice así, sí, para poder eh, tener habilitado este ingreso de niños. Y los convenios se pueden hacer o con provincia o con CABA ¿No? Entonces si nosotros hacemos un convenio Con el organismo provincial Pueden entrar niños De toda la provincia no Si sí se le da prioridad a los niños Que están más próximos a, al domicilio Del hogar eh, Pero de repente si hay hay Vacante y hay un niño que está En, en Vicente López Por imaginarnos y, y están buscando un hogar Y el no está disponible Bueno, también ese niño puede ingresar en el hogar Bien. y no solamente niños de pilar, no bien, bien, bien, bien. hay todo un conocimiento eh, también digo previo no solamente por tu profesión sino también por por por laborar digo desde adentro conocer bien bien bien desde adentro es que sí. sí sí sí totalmente no no es que porque soy psicóloga no uh -huh. eh, es porque trabajo esta problemática uh -huh. eh, todo, todo este circuito toda la cuestión legal uh -huh. eh, bueno nada no soy la única Estoy con dos colegas sí, sí. y amigas que también, digamos, trabajan esta problemática y también conocemos bien el funcionamiento uh -huh. de esto, ¿no? Eh, en Pilar hay hogares, hay uh -huh. hogares para niños, eh, pero no deja de ser una necesidad. Uh -huh. eh, nosotros, incluso trabajando con esta problemática, eh, mismo en la oficina nos encontramos muchas veces con que estamos muchas horas del día esperando que salga una vacante en un hogar y no la hay. Claro, claro. Lucía tiene de... eh... Te iba eh. a consultar por ahí un poco eso Que me, me, me hacías mención Que son un equipo Que nos con, que nos contaros un poquito sobre eh, eh, Este equipo eh, Promotor Que va eh, proporcionando Esta idea, cómo está conformado Y también cómo tienen pensado eh, El lugar, digo, porque hay una construcción Que está ahí, que ahora vamos a hablar eh. De la construcción en sí, pero cómo Qué es lo que desean para, para ese espacio ¿Me querés contar esas dos cositas? Sí Te cuento respecto del equipo Bueno, eh, nosotros hace un año Con estas dos colegas que te mencionaba Que una se llama María Paz Y la otra se llama María de la Paz mm. eh, Nosotros tres arrancamos eh, la, hace un año ya eh, Con toda la cuestión legal eh, Estamos con la parte de inscripción de la asociación civil y demás Y bueno, y en este transcurso, de este tiempo Se fue sumando gente al proyecto Entonces, bueno, estamos nosotras tres Eh, después, bueno, una de ellas es psicóloga, otra es trabajadora social, se suma Clara, que también es trabajadora social y que está un poco atrás de las redes y de la difusión, okay. y, eh, bueno, después Mauro y Flor, que est estamos están más específicamente con el tema de la obra, que es lo que empezamos ahora hace poquito, ¿no? Uh -huh. eh Así que bueno, así más o menos está conformado el equipo. Eh, respecto de la asociación civil, se suma una contadora también y bueno, hay algunas personas más que apoyan el proyecto. Respecto de, de lo que estamos construyendo, más allá de la obra, que ahora bueno, me expiden preguntas preguntas, eh, es una, digamos, es una casa que hay que reformarla y agrandar algunos espacios. Bien. Eh, la idea de los espacios en sí, bueno. Tiene que haber una oficina, dirección, que funcione también como consultorio, ¿no? Porque los hogares tienen equipos técnicos, uh -huh. psicóloga, trabajadora social, comedor, eh, un comedor grande, ¿no? Para que puedan todas las niñas sentarse a comer juntos, eh, una un espacio de juego, un espacio de estudio, eh, y bueno, después habitaciones y baños. Además de que, bueno, cocina, comedor, lavadero, ¿no? Uh -huh. eh, esos serían como los espacios... ...pensados de la casa... ...eh... ...es como una casa... Claro. ...es una casa... ...no es un hogar... ...un hogar donde el niño puede... ...tener un espacio donde come... ...un espacio donde... ...estudia, hace sus tareas... ...donde juega, se dispersa... ...un lugar donde puede... ...dormir en una camita... ...solo... ...y bueno... ...un, un baño, ¿no? Uh -huh. ...donde puede... satisfacer sus necesidades... ...y bueno además... ...bueno patio... Eh, pero bueno, es una casa Bien Contame cómo va esa construcción Digo, porque Me eh, decías, es una casa Pero hay que remodelarla, me imagino Para más habitantes Entonces, ¿cómo va esa construcción? ¿Cómo va la parte de remodelación? Bueno, eh, la verdad eh, Estamos como sorprendidos Porque bueno, arrancamos Y como que tuvo mucha difusión en poco tiempo Eh, muy contentos con eso mm. y con la donación de las personas es decir, todo esto es sin fines de lucro y todo lo que fuimos haciendo es con lo que la gente fue donando eh, y avanzamos bastante la primera etapa era como arreglar un poco lo que es la fachada lo que se ve a la vereda la parte de la entrada y terminar de reconstruir una parte que estaba como un poco destruida que va, está destinada a lo que es oficinas y consultorio Bien. Eh, esa parte en esta semana estamos terminando de techar eh, y bueno, en este momento eh, lo que estamos pidiendo más que nada eh, es eh, bueno, materiales para para techar que es como lo más caro claro. y después eh, bueno, ahora vienen algunos feriados pero después de los feriados retomamos como la segunda parte de la obra que tiene más que ver con Eh, reconstrucción de adentro tenemos que tirar algunas paredes tenemos que hacer instalaciones eléctricas nuevas eh, así que bueno eso es como una tarea bastante pesada bien eh, la gente que está escuchando cómo puede colaborar vos decías bueno con materiales concretos me imagino digo pero qué otro, de qué forma también se puede hacer mira en este momento eh, nosotros tenemos habilita una una cuenta uh -huh. en un corralón que es con quienes eh, bueno a quien compramos los materiales uh -huh. y eh, hay gente que dona dinero eh, al, al corralón a la cuenta nosotros tenemos ahí no sé si estáis nos siguen en, en las redes en instagram uh -huh. el hogar.abrazo Eh, ahí tenemos toda la información, tenemos los flyers, tenemos todo. Igual yo te puedo compartir después por si vos querés eh, compartirlo ahí. Eh, está el número del CBU, el nombre del corralón, tenemos todo. Y la referencia es que la gente que quiera donar dinero tiene que poner en la referencia en el comprobante que es para hogar, y hogar bueno, y, y enviar el comprobante un número de teléfono que está ahí en el flyer, que yo después te lo comparto. Perfecto. Pero la gente que no quiere donar dinero puede donar materiales. Incluso ya nos han donado materiales. Bien. Para eso nos tienen que llamar, nos tienen que contactar o si bien por por Instagram o con mi número personal Que eh, lo puedes decir al aire no hay ningún problema. Okay. Si, si quieres decirlo, me dice, si quieres decirlo, tengo esto y coordinamos. Okay. Tenemos a alguien que que puede ir a buscarlo o lo podemos coordinar para recibirlo, o sea eso no hay ningún problema y e incluso estamos abiertos a eso, bien, bien buenísimo, igual ahí de todas formas en las redes van mostrando cómo va la, la construcción y, y lo que se va y lo que se va haciendo sí. ¿no? sí sí sí porque queremos ser lo más transparentes posibles eh, queremos ir mostrando a la gente todo lo que vamos haciendo con todo lo que la gente va donando Así que ahí vamos mostrando, vamos mostrando todos los avances. Buenísimo. Eh, bueno, Lucía, quiero que sepas que desde acá, desde la Cunaco los micrófonos están abiertos para difundir cualquiera de las actividades, ya sea para la construcción, ya sea ahí visibilizando la inauguración, lo que necesiten desde, desde el hogar, difusión bueno, los micrófonos de la Tincu están abiertos, abrazamos este proyecto, nos parece sumamente necesario e enrique enriquecedora que nos cuentes esta esta propuesta así que bueno, eso, desde acá seguimos difundiendo y apoyando Eh, el pedido de donación para para la construcción. Te agradezco mucho, le agradezco a todos por este espacio y quisiera cerrar con esto, ¿no? Que mucha gente eh, a veces piensa que no tiene mucho dinero o es poco lo que tiene para donar y todo sirve, ¿no? O sea, eh, todos podemos ser parte de eh, involucrarnos en estas problemáticas de las infancias vulnerables desde nuestro lugar sea, un ladrillo, diez ladrillos, cien ladrillos, eh, todo suma y todos podemos ser parte de, de este lindo proyecto. Y es la idea, ¿no? Como uh -huh. que la gente pueda empezar a sentir pertenencia con involucrarse en, en intentar resolver desde algún lugar eh, estas problemáticas. Sin duda, sin duda. Ahí aportando su, su granito de, de arena. Lucía, sí. te mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, Gisela. Uh -huh. Saludos para todos.